Hola, buen día, ¿bien? ¿Y ustedes? Bien. Muy bien. Eh, Amakeik, ese nombre, sí. eh, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Eh, mi nombre es Mompuche y eh, tiene un significado que sería salida del sol. Mira, bien, bien, bien. Eh, nada, nos llamaba la atención eh, Amakeik con doble K, o sea, Amakeik... Sí. Eh, a costa, Bien, a McKay eh, le ganaron 1-0 a Matadero eh, ¿Cómo fue el trámite? Eh, ¿Merecieron? ¿Está bien el resultado? Sí, estuvo muy parejo igual teníamos un equipo muy lindo eh, como todos los equipos, ¿no? Son todos los equipos muy lindos y peleados y nada son partidos que en el momento ya uno sabe el resultado En este torneo están mejor armadas que en el anterior, ¿sabes? No sé si ya formabas parte del plantel vos en, en el torneo sí, anterior. Sí, yo vengo Ajá. desde el año pasado en Sarmiento y sí, estamos mucho mejor armadas, somos más compañeras y nada, yo creo que somos más una familia esta vez. ¿Cómo vienen entrenando? ¿Pueden hacerlo todos los días? ¿Cómo, cómo es la semana y cómo preparan los partidos? A ver, contanos algo. Sí, entrenamos de martes a viernes. Porque los lunes, viste, como los domingos jugamos, son de descanso. Bien. Mm. Y sí, sí, tenemos tenemos una cancha, tenemos profe y, y por lo menos bien, mejor que el año pasado. ¿Qué cancha tienen a disposición para entrenar? La de Sarmiento. Ah, ahí mismo? Ajá, sí, bien. Sí. ¿Y, y, ¿Y con quién juegan el fin de semana? El fin de nos toca un equipo fuerte que también está puntero que centro es. Ah, viene bien el Centro Este, muy bien. Viene. Sí, sí. Uh -huh. y, y ¿Hablan del rival en la semana? ¿Preparan? Eh, ¿Saben eh, por dónde tienen que defenderse? ¿A quiénes tienen que marcar mejor? A, ¿Con quiénes tienen que estar más atentas? Eh, ¿Y por dónde le pueden lastimar al rival? Eh, ¿se, ¿Se hace ese planteo? Eh, sí, bueno, sí, nuestro DT Leo Cuello, sí, siempre nos plantea eso, siempre nos marca eh, los rivales, eh, qué tan fuertes son y mm. nos manda a siempre dar todo, ¿no? Siempre uh -huh. salir a ganar, más que nada. Claro. Centro Centroeste en la primera fecha le ganó a All Boys, en la segunda empató 4 a 4 con carro quemado y dato que nos aporta Johnny moliker que no lo tenía, iba perdiendo 3 a 0 Centroeste y, y se lo empató 4 a 4. Mirá qué partido. Eh, eh, sí. eh, a ver, contanos un poquito tu historia eh, con el fútbol. Eh, cómo, cómo comenzó, eh, te gustaba desde siempre practicar. No sé la edad que tenés. Tengo 22. Ah, sos jovencita. Bien. Eh, sí, sí. Eh, siempre jugué con, con todos mis hermanos. Yo tengo cuatro hermanos varones, uh -huh. son todos más grandes, y siempre jugué con ellos. Y el que me dio la oportunidad, que me metió a un club, es mi hermano Rand. Uh -huh. ahí eh, en Sarmiento o ya jugabas en otro...? No, en Uribur. Ah. ¿Son de Uribur? ¿O, ¿O de dónde sos vos? ¿De dónde... No, son, somos de Castex. Ah, Ajá. mira Desde hace 12 años que nos vinimos y estamos acá en Santa Rosa. Bien. ¿Y, ¿Y qué representó esta posibilidad de, de jugar al fútbol de manera más oficial, formal, con un reconocimiento, un campeonato de la Liga Cultural? No, cambió cambió mucho, porque a jugar todos los días en la calle y a, un, a una liga es, es muchísimo. Eh, Ustedes tuvieron que cambiar el, el técnico porque falleció la persona que los estaba dirigiendo, que era Wenchual. Sí, Raúl. Ah, ¿Se habían iniciado con él a jugar? Sí, la liga del año pasado sí empezamos con Raúl, pero él se había ido a fin de año ya. Ah, bien, bien. Y él había arrancado con un matadero rojo. Ah, bien, bien. Bien, Amakey, o sea que um, han arrancado mejor que el año pasado eh, y ahora van con un rival difícil el fin de semana. Sí, espero tener suerte. Mm, bueno. Oye, para los dos equipos. ¿Vos de qué jugás? Yo de, de defensa, de dos. De dos ah, sos central. De, de, sí. ¿Un estilo? ¿De qué, qué estilo? A ver. Estilo de... de... ¿Qué Defensa. estilo jugás? Sí, ¿Salís jugando o la reventás un poco? ¿Cómo, cómo te sentís más cómoda? Y, sí, a veces salgo jugando y bueno, cuando veo que la, la marca está muy muy encima, es reventar. Lejos. Sí. Está bien. Sí. bueno Pero no, si necesitamos salir jugando y abrir la cancha, mucho mejor. Bien. Bien, uh, Mackey, eh, ¿cómo está compuesto el plantel? Digo, hay jovencitas así como vos, eh, personas más grandes, más mujeres más grandes, ¿cómo, cómo, cómo está la composición? Eh, ¿Tienen inferiores también ahí en Sarmiento? No, no hemos llegado a inferiores hmm. todavía, hmm. pero es un plantel que tiene de toda edad, de 20, no, 18, 18 para arriba. Ah, bien, bien, bueno. Creo que la más grande tiene 56. Ah, mira, bueno y 56 años, mira Muy bien. Muy bien. Eh, amakei eh, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino muchísimas gracias por estos minutos y éxitos en lo que viene. Sí, quiero más que nada mandar un saludo a mi compañera Dai Catalino, que es la que me pasó el contacto, y a todo el Sarmiento y a mi de teleo cuello. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, Amakei. No, a ustedes, Muy gracias. Bien.